¿Cómo andas? Hola Pablo, hola Juan Pablo, si te pueden subir un poquitito, Sí, subimos el retorno básico. ya mismo para Milton. ¿Cómo estás? Buen día. Todo, ¿Todo bien. Día. ¿Todo, Todo bien. Todo bien, Acá bueno, andamos entrando bueno, a trabajar. Bueno. Feliz eh, día para todos ustedes. Bueno, eh, igualmente, eh, igualmente por supuesto. Eh, ¿Te puedo hacer un reclamo o no? Eh, por favor. En vez de una pregunta, ¿qué pasa con el salario nuestro, che? <ríe> así, así, a ver, contanos un poquito, porque nada se abría la paritaria para la mayoría de los gremios a partir de la parada de la inflación, ¿y qué pasó con la de prensa? No, no, lo que pasa que con nuestro salario, que no no hay lugar para la recomposición salarial, que es lo que estamos buscando nosotros hace un montón de años. Uh -huh. este, nosotros tenemos la, la federación intervenida, el interventor, Eh, el normalizador, lo que vino a normalizar fue un poco la miseria, porque lo único que hizo fue eh, ver el tema inflacionario, sí, eh, arreglar un 15% el trimestre, eh, pero nosotros de la recomposición estamos muy lejos porque nosotros perdimos, bueno, ya lo hemos dicho cansable sí. cantidad de veces, hemos perdido casi un 70% de la época de Macri, y bueno, estamos pagando las consecuencias, ¿no? Siempre veníamos perdiendo un poquito, pero... A nosotros nos pasaron este terremoto por encima claro. y bueno somos muy respetuosos de todo lo que sucedió con la pandemia siempre lo decimos porque la verdad que, que como dirigente la viví en carne propia pero es hora de recomponer el salario porque ya no así no así no hay libertad de expresión que, que valga claro. bien eh, milton eh, con motivo del día del periodista están organizando eh, una charla a ver eh, danos detalles cuándo es contanos quiénes van a estar Mira, hay una charla, una presentación del libro El Último Sueño de Chicha de Juan Carlos Martínez en el Ciprena a las 7 de la tarde. Están todos invitados, hacemos un pequeño homenaje a a la obra de Chicha pero también a la obra de Juan Carlos Martínez, ¿no? Uh -huh. Y hablando de libertad de expresión, la verdad que hay muchísimo para hablar eh, con Juan Carlos sobre eso. este uh -huh. Todos sabemos el caso Lumbre, un caso histórico acá en La Pampa que es posible que te lo anuncio ahora, que en octubre salga un libro sobre Lumbre y ahí vamos a tener más para hablar, pero bueno, hoy eh, nos quedamos con eso, con con estar reunidos, juntos y hablando hablar sobre nuestra profesión, ¿no? Sobre la libertad de expresión, lo que vale, este lo que se siente y, y justamente con Juan Carlos lo que fue la persecución que ellos tuvieron, ¿no? Eso la verdad que eh, uno lo ve a la distancia y uno que ha sido o sea dirigente de una comisión barrial o, o de una cooperadora escolar sabe lo que es este las implicancias que tiene este hacer lo correcto y, a, y aunque mucha gente le, le, le cueste y bueno lo que hicieron ellos con Lumbres fue algo fenomenal ¿no? Ellos realmente incomodaban al poder y yo bueno eh, es lo que queremos hablar hoy ¿no? que no quieren el olvido eso que quede que lo que hoy gozamos tiene que ver con toda esta historia, por eso es tan buena las efemérides, ¿no? Uh -huh. este, recordar todo lo que nos pasó y recordarnos y, y bueno, eso se trata del periodismo. ¿no? Recordemos lumbre porque por ahí sí. se, se pierde, como vos decís, y pasa el tiempo y a nosotros que vivimos la misma época nos da la sensación de que todo el mundo conoce. lumbre fue una, un periódico mensual y eh, que apareció alrededor del año 2000 en cuando cuando comenzó también las rebeliones populares que quedaron inmortalizadas con el que se vayan todo pero que fue mucho más que eso y fue una publicación literalmente extraordinaria en el sentido de que no hay mucho en la historia pampeana en ese sentido Juan Carlos Martínez era su director, Flavio Frangolini y Gustavo Laguna Garay sus redactores más firmes no, y, y, y había una serie de colaboradores eh, la charla a qué hora va a ser Re, repitamos los datos Milton Al, así queda a Ricardo. las 7 de la tarde hoy en la casa del Ciprión Movimiento que es en el Irigoyen 469 eh, les esperamos porque también va a haber un Zoom a lo mejor podemos conectar con algunas madres y abuelas de Plaza de Mayo bueno. Juan Carlos tiene mucha conexión este, así que eh, por ahí tenemos la posibilidad de hablar con algunas de ellas Y, bueno, eh, estar vivir un momento agradable, así que, por favor, si están invitados Y, y, y bueno, te vayas Perfecto eh, Y, eh, además, uh -huh. va a haber otro momento de celebración el viernes, ¿verdad? Ya con... Eh, a otra hora, con otro, con otro tono eh, Ah, no, no es el, no, el sábado, sábado, la red Es el sábado, es, el es, el sábado 11, el sábado, sí, bien, el sí. sábado 11 Nosotros todos los años eh, celebramos eh, el Día del Periodista y el Día del Trabajador de Prensa Y también es fin de año. <ríe> si sí, algo que sabemos hacer los periodistas es festejar de alguna manera. Claro. O celebrar algunas cosas, ¿no? Porque la verdad que vivimos este momentos horribles siempre. Nuestra tarea es eh, enfrentar y afrontar esos momentos. Así que cuando nos podemos dar un poquito de de relajo o o pasarla bien, lo hacemos. Es que El sábado 11 celebramos también el Día del Periodista ahí en, en la Ciprem. Están todos invitados. Este... Hay que avisar nada más. Claro. Eh, a, a picotear algo, a comer algo y a bailar. Y a bailar, por sí, supuesto. Sí, claro. Bueno. Vale. Usted eh, Muy bien. Milton, eh, gracias, como siempre. Eh, eh. No, gracias a ustedes por llamar, que siempre están al lado nuestro y eso, eso es recontro importante. Bueno, que tengas buen día. Eh, Igualmente,